Noche y al mando de la cocina. En un barrio donde la suerte se termina. Ya no juega Cristo y el diablo sigue a las corridas. A ver si puede hacerse cargo de mi vida. Ya lo conocía o ya me conoció el primero. Por esto pago normal entre b a n d o l e r o Cambiar el cuchillo por monedita s o un sombrero. Cada gota que salpica s u mundo nuevo. El tiempo todo lo supera, todo se lo queda. Los que ayer te abrazaban hoy te disparan de afuera. Todos quieren apostar pero no sueltan las monedas porque es más fácil comprar cuando la plata no se entrega. Yo me hago respetar tan solo con una mirada. Los miro fijo, hijo, no preciso decir nada. Yo me perdí la vida entre las madrugadas buscando un nuevo horizonte en alguna tierra sagrada. Ahora suena por los bloques todo lo que saco y yo contándole a mis hijos que por esto mato. Que el barrio tiene su mensajero hace rato. Lo llaman el mero mero y es quien les cuenta el relato. Un par de gatos me quisieron dar de baja, pero el H e s q u i n Pasa, m El t e e gol agrandar, Yo no lo quiero agrandar, pero dándole ventaja, No lo las alcanzar, el y ataja ventaja pueden mero fuma y se relaja Microfone, puño y letra por la pista dando escuela La pistola escondida en los fondos de la escalera Cuchillo en la mano y con el corazón afuera Le grita a los cuatro vientos que él defiende la bandera Sálvese quien pueda Hay tiradores a la vista Peleadores en la lista Que sueñan llegar afuera La vida de artista Que creen que es la verdadera Termina dándole chispa antes que alguno lo prendiera No es la nueva era 私の子供は私の子供は私の子供 Solo llegué con barra, no traje ni el 32. Pa'l que cree que la sabe, pa'l que nunca la aprendió. Pa'l que piensa que ahora está a la venta por robar los flow. Maniga, no hay comparación cuando entro en la cabina. El 10 de la Argentina en esto de narrar los textos que los apadrinan. En otra liga, su padre juega en otra liga. Es 2020 y al bumbable sigo dando vida. No tengo que cambiar la b o ni tirar pose. Es consecuencia de mi s paso seguir s siendo un prócer. No compro con el falso caso que todos conocen. Yo no me caso con ninguno de todos sus dioses. o s ーセー i リーでリアルギー l ンエレストリーダーのマ t ド。El doping era positivo, como Diego Armando.Y vos hablándome de drogas que me estás contando.En el barrio y en el penal no te captan el mambo.Eso no e música, es droga, eh?KissAgap, sesión número 30.Es el f u c k i n mero mero.